Vamos a charlar unos minutos con el ex eh, Secretario de Deportes de Nación, Claudio Morresi. Claudio, Pablo Cucharín y Jonathan Moleker los saludan, gracias por atendernos. No, muy buenos días a ustedes. ¿Podría ser un poquito más fuerte, por favor? Sí, ahí uh, hacemos que levanten un poquito el retorno. Eh, ¿Hola? Claudio, ahí nos escucha mejor, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Claudio, queríamos tener eh, su visión de, de este, este, este problema que hay con la, con la ley 27.098 de promoción de clubes de barrio y de pueblo que han, han sido cuestionados el actual secretario de Deportes de Nación, eh, Carlos Macalister. Sí, a mí lo que cuando uno se entera, cuando un periodista de, que hace la investigación me llama, eh, me produce una gran indignación, eh, creo que bastante vergonzante que utilizar el dinero de los argentinos, es decir, este, tengamos en cuenta que el presupuesto nacional se forma con los impuestos que todos pagamos y de que de alguna manera este, decidimos que, bueno, sea ejecutado a través de las autoridades, bueno, las autoridades hayan designado quienes reciban un apoyo económico para un programa que se llama, por lo menos en nuestra época, se llamaba Nuestro Club, y que apuntaba para que el Estado pueda acompañar a los clubes que más necesitan, que están en los lugares más necesitados, en las barriadas, en, en donde tiene que haber una presencia del Estado para que nuestros chicos más humildes o nuestras clases medias bajas puedan acceder a la práctica deportiva y de alguna manera mejorar su calidad de vida a través de esto, se destine ese dinero a... Este, instituciones que tienen un poder económico este, suficientemente importante y que pueden, este, desde los aportes que hacen sus socios o desde la plata que recaudan, este, pueden llevar adelante cualquier tipo de mejora o de arreglo. Entonces invertir el dinero este, de nuestros sectores más humildes para el cual tendría que estar destinado El, el, bueno, ese, ese programa de clubes de barrio se si haya decidido darle el dinero a clubes de golf a, a, perdón, a instituciones que tienen que ver con la náutica es decir, me parece que es vergonzante y que verdaderamente tendría que haber este, un fuerte repudio a esa actitud eh, eh, ¿la ley se lo permite a, a hacer esto? La ley, la ley tiene de alguna manera este, alguna, algunas pautas que este, implica con que, este, bueno, es para una cierta cantidad de socios, pero hay algo que tiene que ver también con, con que está implícito, ¿no? Es decir, eh, que nosotros le demos un apoyo económico a una institución que este, recauda 3 millones de pesos y se lo da a alguien que gana un torneo de golf Este, que la plata que le, de alguna manera eh, paga el médico, paga el trabajador, paga este, cualquier persona que, que este, trabaja 12 horas por día este, y que de alguna manera el Estado, a través de los impuestos, recauda, que sea destinado, este, es, es, es vergonzante, la verdad que es algo... Este, que más allá de la ley, tiene que ver con una posición ideológica. Uno gobierna para ciertos sectores este, que necesitan que el Estado acompañe para que se pueda desarrollar, o gobierna para una cantidad de ricos mínima de nuestro país que este, bueno, eh, hoy por hoy están gobernando. O sea que la, la ley en ningún lugar lo prohíbe, pero se supone que digamos, es dinero para clubes con necesidades diferentes, ¿no? sí sin duda sin duda para mí este esto durante el esto empezó este programa en, en un inicio se llamó eh, Nuestro Club y apuntó especialmente a este tipo de, de clubes y que haya sido desvirtuado de esta manera este, me parece que es vergonzoso. Eh, Claudio, ¿cómo, ¿cómo está siguiendo la, la, la política hacia el deporte que está implementando la actual gestión de gobierno? La verdad es que Veo que no han implementado ningún programa nuevo, siguen repitiendo los programas que nosotros hacíamos con estas características, ¿no? De lo que de alguna manera nosotros antes nos acompañábamos porque me parecía que no necesitaban. Este, ellos lo están haciendo. Eh, ingresó de entrada, lo pusieron bajo el Ministerio de Educación y después de un año y medio eh, lo cambian a otro lugar, este, la verdad demostrando una gran... Este, incapacidad para gestionar, porque ingresaron abajo del Ministerio de Educación supuestamente para implementar programas con educación y en este tiempo no ha habido un solo programa que se haya implementado con educación. Se han sacado, sí, programas que tenían que ver con este, los sectores más vulnerables, como los líderes deportivos que estaban trabajando en los barrios más humildes. Este, había unos profesores que le hacían actividades deportivas a los, a los jóvenes de estos de estos barrios y que los capacitaban como promotores deportivos eso se suspendió, se quitó se dejó sin trabajo a cientos de personas eh, y ahora por lo que veo están muy entusiasmados con hacer un torneo, bueno, seguir adelante con lo que es el Mundial 2030 eh, y algún otro torneo internacional que nosotros lo implementamos, lo trabajamos y logramos la sede hace varios años atrás eh, La verdad que para el 2030 falta mucho y sería importante que el Estado esté acompañando para el desarrollo del deporte hoy, eh, bueno, acá en Buenos Aires, a, perdón, acá en la Argentina a todos los que, los que de alguna manera necesitan que se desarrolle el deporte. Eh, Claudio, la última, sabemos que estás con poco tiempo. Eh, y de la televisación del fútbol, esta privatización y vuelta a los 90, ¿qué, qué, qué, qué opinión tenés? Bueno, otra hipocresía y otras mentiras que nos tiene acostumbrado el gobierno de Cambiemos, este, dijeron que esto iba a ser gratuito, esto tenía que ver con este, la posibilidad de que todo argentino viva donde viva y tenga la condición social que tenga, pueda acceder a este bien cultural que es el, el, el deporte argentino es el fútbol argentino mm. eh, este dinero salía de la pauta publicitaria que se le da habitualmente a las, a las empresas este, de, de publicidad mm. eh, hoy eh, bueno vamos a tener que el que quiera ver fútbol y este, el derecho que todos teníamos ya no sigue más Y con esta característica, ¿no? Dijeron que esto este, iba a seguir estando y este, demuestran más otra mentira que, que, bueno, que va a afectar a quienes necesitan que de alguna manera se pueda, desde el Estado, acompañar esto. Eh, Claudio, te agradecemos estos minutos con Radio Carmeja aquí de La Pampa. No, por favor, adiós. Bien, la palabra del ex secretario de Deportes de Nación, Claudio Morresi, eh, hablando eh, de este régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo que, que ha sido desvirtuado eh, porque le han entregado subsidios eh, a clubes eh, de golf o de